Interacciones aumentará financiamiento para pymes y sector de infraestructura. La mayor parte de su portafolio, más d e 70%, se concentra en el primer rubro. Sin embargo, la meta de aquí al 2017 es darle más peso al financiamiento de los otros dos sectores. Por Edgar Juárez, el economista. Grupo Financiero Interacciones se especializa en el otorgamiento de crédito al gobierno. A proyectos de infraestructura y a pequeñas y medianas empresas, pymes. La mayor parte de su portafolio, más del 70%, se concentra en el primer rubro. Sin embargo, la meta de aquí al 2017 es darle más peso al financiamiento de los otros dos sectores. A principios de octubre, cuando se asumió como director general del grupo, Carlos Rojo Macedo anunció un plan estratégico para los próximos tres años. Que incluye duplicar las utilidades de 2.000 millones a 4.000 millones de pesos, lo mismo que la cartera total de 70 millones a 140 millones de pesos. El directivo ve mucho más potencial de crecimiento para el banco en los próximos años, dado que la agenda de la actual administración se centra en el desarrollo de rubros en los que, precisamente, interacciones se especializan, como son infraestructura y pymes. Proveedoras del gobierno. Es en estos negocios en los que la, la institución financiera prevé crecimientos importantes en el mediano plazo. Tamara Caballero, directora de Promoción Nacional del Grupo, explica que la meta de aquí al 2017 es que la cartera de crédito a gobiernos, que hoy representa 73% del total y un saldo de 46.078 millones de pesos, Pase alrededor d e 54% del total del portafolio. En contraparte, prevé que la cartera de infraestructura pase de 20 a 29% y la de pymes de 7 al 17% en el 2017. Lo anterior, apoyado con la aprobación de las reformas estructurales, principalmente la energética y de telecomunicaciones, así como el anuncio del Programa Nacional de Infraestructura. Sin embargo, Tamara Caballero aclara que el fuerte del grupo seguirá siendo el crédito a gobiernos, el cual continuará con crecimiento, pero también habrá repuntes importantes en infraestructura y pymes. Tan solo para el 2015 estima que el crédito a gobierno crezca 26%, el de infraestructura 43%, y el de pymes repunte más de 100%. Al tercer trimestre de este año, el aumento fue de 10%. Veintiocho, veintiuno por ciento respectivamente. Eduardo Juárez, arroba eleconomista punto mx.